horreta erenteriako pentsio dunak. Lehenengo gautza, ba, familia bat osatzen dugula, familia bat osatzen dugula, eta pentsio familia hau da. Bigarrena, oinarrizko eskubide bat daukagu, horrek esan nahi du Danok guztiok, tinidadez bizitzeko eta kalitatez bizitzeko eskubidea daukagula. Eta hemen nabarmendu nahiko nuke batez ere emakumeen kolektiboa. Emakumeak, ba, dira lan asko egin dutenak eta okorrik izan ez dutenak, larun batete ete ere lan egin dutenak, kotizatu ez dutenak piloak, eta beste aldetik ankutxi kotizatu dutenak, baina eskubide berdina dutenak, eta gizoneskoak oso egoera txarrean balima gaude emakumeenakoa indikan okerrago. E... Hemen kopagoa dela eta ez dela ari dira markatzen halako franka batzuk eta esaten dute. hemezzi urtean he sortzi mila eurotik behera. irabazten dituztenak hoiek ehuneko zortzi edo e, ordaindu beharko dutela. Ez daki kontuak atera ditugun baina... E, e, esto, Hemen sortzi mila da hilean, mila eta euro. Jakin enuke, zenbat jende dagoen, eta batez ere nena esan dugun bezala emakumeak, hortikan behera daudenak. Orduan duan, e, mila eta berreun, eurotikan behera hilean, Euskadin, ba daude irureun eta berroieta hamar mila pensio duen. Bataz besteko esaten digute dela, mila eta eun pensio irabazten dugunak. Baina kontuta neuki hortik. Euneko iruregoita amazazpi, 70, 77% daudela mila eta behera. Beste franka bat emezortzi miliatik eun miliara eun mila euro irabazten dituenak urtean hilian irabazten ditu 6.000 mila eta piko ez dakit inor ezagutzen duzuen 6.000 mila eta eun irabazten dituenek hori da markatu dutena etoiek ordaindu behar dute e, farmazian emezortzi euro hilian eta lotxaga behauek orain diken jarri digute beste franja bat eta esaten digute eun mila euretik gogorakoak honek esan nahi du hilean ba, sortzi mila, bederatzi mila amarmila eta bar irabazten dituztela egongo dira baina hau iruditzen zait izugarrizko lotxaga ekeria dela bakar-bakarrekan aitatzea e... orduan Harreko hemen gauzatsu batzuk. bat larehun eta hamazazpi e, medicina kendu dizki dute Se sozialetik. Eta horrek esan nahi du hoiek orbaindu behar dirala euneko ehunian Era bat se regularraz Era bat guztiz. E, Hortain du behar diren medizinan. Eta kontuan heuke behar dugu guretzat, gure adinaren arabera, eta gure akatzen arabera, nabarmen guri e, gure egoerari e, datorkiola hau. Baite ere, kronikoak kroniko asko dago gure adinean, eta hoiek ere, ba, ordeindu behar dute, ba, sortzi euro gutxienez, hemen sortzi mila eurotik egen behera irabazten dute nahi. Kronikoena, kronikoena da oso larria noski ba, meditzen oiek behar behar ezkoa direlako, ba, gure kalitatea, bizitza kalitatea, eta gure osasuna mantentzeko. Beste gauza bat, kopagua zer da, berriz ordaintzea. Gut dana ordaintuta daukagu segurea sozialean eta orduan inolako eskubiderik ez dago berriz ordaintzearekin. Eta hor, uste dut, ba, gogor egin behar degula, eta gogor egin behar degun, noski ez dago beste ere borroka. Eta hor, ez da bukatzen, baita ere, ospitaletako gauzak makulua direla, e, gurpile aukiak direla, ambulantziak, junde torri dialesiak, eta beste gauza askoren asuntoekin, eta abar hori dana ere, kobratu egingo omen dute. Hau da, gauza berdinean. Honen, erantzuna, eta nik oso serio hartu behar dugula, EMSRC milia tikan irabazten duten guztiak medicina guztiak 0 0 0 eta 0. Ezerrez. eta arrazoia eh zertan ezatzen ditugute. dirua badago. Dirua badago Madrilek egin dugu impostizio bat eta guk aplikatu egiten dugu baina ez gaude konforme eta dirua badago orduan dirua badin badago hau ez aplikatu, gutxienez ez horren barruan inola ere ez aplikatu eta orduan zer egin protesta oda, lapur basatzenan mazai guetxean eta eramaten ditute telebistaan mobila, karneta, zeuria eko txartela... Ahorratuta edo bertan daukagun dirutxo bat erosketak egiteko goaz korrikara, kexatzera eta denuntzia presentatzen dugu. Guk zer egin hau dana daukagunean hemen gainean bada berdin, erreklamazioak, eta beharban lekuan presentatu gure kexa, gure denuntzia, eta hori herri honetan, horereta errenterian, eginda. Udaletxera eraman da, gure kexa, pleno bat egindute, eta esan menuen dute, danak tres daudela, e, hori arrazoizkoa dela, eta baita ere idatzi bat eginduteen honbait, Bada, keza hori presentatuaz, bai euskal gobernuari, eta bai madrilekoari. orduan hori, egina dago. Hemen, baita ere eskatzen da, bada, adin hauetako pensio partizipazioa udaletxean, gure problematika, oso presente egon dadin udaletxean. Ba, Hor ere, bidean daude. E, zer gehiago? Gure saharretxetan, itzegin, Mentalizatu, ideak argitu eta planifikatuko. Eta zer egin behardegun praktikan joan ikusten. Eh, ni kezago Hor ere terrenteria eta ikastolan pasat ditut hemen, emezortzi urte, esan behar dut, izugarizko imaginazioa duen herria dela eta bere praktikara eramazten dituela gauzak. Bada daukagu, bada bide bat oso argia hau hauegiteko. Ondorioa, beldurrikez, beldurra daukanak beti dago, e zehatikan, batallatikan kanpora, horik galduta dago, beldurra daukana, besteak irabazten du, beti. Beste dauzabat. Gure alde daudenak, edo sensibilidade agertzen duten nahi, apoiatu. Patidu politikon bat zauketa horrela, behar bada, momentu batean, behar bada, adierazten dute, sensibilidade bat, gurekin daudela, eta praktikara eramaten dutela zerbait, apoiatu. Gurea dira. Eta bere garaian, botatu. Eta gurea, gure gure gauzetan, inolako sensibilitatea hartzen ez duenai, ez botatu. Baina ez gelditu, botatu gabe, beste beti irabazten dute, ba, sensibilitateik ez dutenai. Beste gauza bat, bada, Zerbait, praktikoa, gasunta hau, eh, hau eta ia imaginatzen dugun, ikusten dugun, hori ba, aurrera eramateko. Eta dudarik ez dago, plazak eta kaleak okupatu egin behar ditugula, gure protesta azaldu behar dugula, gure larria eta alastasuna azaldu egin behar dugula, ez gaudela prest, bada, e, ezer egin gabe gelditzeko eta guk osasunaren eskubidea eta justizia soziala gurea bela, eta hori agertu behar begula. Orduan, razetan eta leku guztietan gure justiziaren esikentzia eraman behar dugu aurrera behar den lekuraino. Batzuek, badakit, ez duela sinisten, esaten dute beti, borroka nibiligara, ez dugu ezer lortu eta ez du balio. Bueno, beti balio du zerbait. Baixo txikiak, baina horrek zerbait egiten du. Eta nire abukatu dut, eta hor e, bakar bakarrikan aitzatu nahi nuke aitzatu bakarrik ortodontzia hortzen asunto hau ikaragarri latza da, ez da seguridadean sartzen. Eta guk behar ditugu, gure adinagatik eta gure egoeragatikan, hortzen asuntoarekin behar ditugu zubiak, behar ditugu implanteak, eta bat, dana ordaindu behar dugu, euneko eunean, eta tokate zaigu batzuetan den eta ordaindu behar ditugula 2 mila eta zortzireun, 2 mila euro nonditugu, Eh, bueno el compañero ha planteado ya una serie de campos Sí, acércalo un poco más ha planteado ya una serie de problemas una serie de intentos de solución y no voy a repetir porque también en el papel que se ha repartido tenéis ya un poco el porqué ¿no se oye? ¿no se oye? ¿me voy a aquí a ver si se oye un poco más? Vale. ha planteado ya una serie de problemas y una serie de vías de solución las pensiones porque no hay dinero y todas estas historias que nos tienen hasta la coronilla ya de que, de que tenemos que pagar nosotros y no ellos, vamos. Eso está clarísimo. Tienen, o sea, nosotros tenemos que pagar todas las historias, tenemos que pagar las pensiones, tenemos... En fin, no voy a seguir porque esto es un tema que ya se repite tanto... izquierda intentan que no sea tanto el, digamos, el, el aluvión de cosas que nos vienen encima que no sea tanto que sean poco menores que vamos que, que no nos venga todo encima nosotros decimos desde la calle que ya basta no se trata de reformar nada queremos y sabemos que nuestras es sí, decir, no tenemos que, eh, que tener ningún recorte en nuestras medicinas, no tenemos que tener ningún recorte más. No queremos reformas, queremos que se nos garantice las, persión, las pensiones y que el copago no sea copago sino eh, gratuidad en nuestras medicinas. Es decir, eh, no me voy a extender mucho más y simplemente yo voy a plantear la segunda parte de la cuestión. Nosotros, los que estamos aquí y también en Vizcaya, como sabéis por los periódicos, en Álava, en Navarra, están ya movilizándose. Los pensionistas estamos movilizándonos. Y aquí no hay más que ver... Vamos, que es una cosa que, que cualquier político, si mira desde este balcón o desde otros, dirán, aquí pasa algo. Esto es una cosa que hay que solucionar. No se trata de poner parches, se trata de movilizarse y que esto radicalmente cambie. La segunda parte de la cuestión es, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El compañero antes ha dicho que nosotros tenemos mucha imaginación, que lo hacemos bien, que sabemos cómo hacerlo, somos trabajadores de toda la vida, hemos solucionado los problemas de nuestra empresa o hemos intentado, hemos sacado adelante una familia, tenemos unos nietos que están dependientes muchas veces de nuestro sueldo, Y hemos sobrevivido con dignidad. Ante todo ya a nuestra edad nos conviene salvar nuestra dignidad es imperdonable, es una vergüenza que jueguen con nuestra dignidad que jueguen con la dignidad de nuestros hijos de nuestros nietos que nos dejen en la miseria de unas pensiones esto es imperdonable esto no se puede consentir y nosotros podemos hacer que esto cambie ¿por cómo? con nuestra presión se ha dicho que, o ya sabéis por supuesto que desde el 1 de julio Esto va, va, va a cambiar, es decir, que ya se va a imponer, se ha impuesto desde Madrid, ya en la farroa ya lo tienen impuesto, pero desde aquí se va a imponer ya el copago farmacéutico. Ya os ha explicado el compañero lo que esto supone, El decir que vamos, que tenemos que pagar 417 medicinas que para nosotros los mayores son importantes que tenemos que pagarlas sí o sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pagar la deuda a Alemania y tienen que tienen que ahorrar dinero para pagar a aquellos. Es decir, nosotros a, nos, o sea, a nuestras historias les importa tres narices. Ellos tienen que pagar la deuda que tienen con Alemania y a nosotros que nos, den, que nos dan dos duros. O sea, así de claro. ¿Pero Exactamente, sí señor. Que sí, sí, señor. Que ha robado que pague. Ya ya ya. me preguntan a ver si, si está ya, es eh, decir, a partir de una ...ya sabéis que aquí en, en los dos condados ya... Es, vamos, ...no está firmado, pero está en trámite... ...es decir, que los políticos, como ven presión en la calle... ...dicen, bueno, pues lo vamos a hacer a medias... ...bueno, pero ya veréis, pero no va a ser tanto... ...pero a unos le vamos a quitar, a otros no... ...le vamos a quitar un tanto por cien, a otros no... ...es decir, que nos marean para que al fin pasemos por el aro. Es que nos marean, es que nos marean... ...nos ponen números hoy mismo en el diario que estaba leyendo la noticia noticias que ya podéis leer también, es decir, con unas historias matemáticas que si el tanto por cien, que si el, el tanto por cien menos y más, o sea, que nos marean. Es decir, que tenemos que estar en la universidad para saber, eh, incluso ellos tampoco lo saben, pero al fin la conclusión es que vamos a tener menos dinero para jubilación y eso es lo de siempre. ¿Por qué ellos no se bajan sus sueldos de vergüenza? ¿Por qué no? ¿Por qué no? salen noticias de que hay más millonarios y nosotros, ¿qué pasa con los otros? ¿Por qué no se bajan los sueldos? ¿Por qué nos están robando continuamente? ¿Por qué? A ver. Es una cosa de dignidad. Es una cosa de dignidad. O sea, no podemos permitirlo. No podemos pero desde la calle, entre nosotros tenemos que hablar sobre esto porque ya lo hablamos, pero tenemos que ver cómo cómo hacemos frente, aquí no valen siglas, aquí no valen que si este partido es mejor que el otro, aquí estamos nosotros sufriendo esto y nosotros tenemos la capacidad de solucionarlo porque tenemos cabeza, porque somos trabajadores de toda la vida y sabemos cómo solucionar nuestros problemas sin dejar en manos de otros que jueguen con nuestras pensamientos ...y que jueguen... ...con nuestra dignidad... ...tenemos que mantenernos en pie... ...tenemos que mantenernos nuestra dignidad... ...tenemos que decir... ...que nosotros sabemos... ...cómo solucionar estos problemas... ...y que cuenten con nosotros... ...que no hagan las cosas a nuestras espaldas... ...que no hagan las cosas a nuestras espaldas... ...bueno, no me quiero dar más... ...porque yo creo que... ...porque yo creo que... ...esto está bastante claro... ...qué queda por hacer... Aquí hay... Hay que, calle, hay que salir a la calle, hay que salir a la calle, hay que salir a la calle y hay que decidir qué, qué podemos hacer entre todos. Menos señor, menos televisión y a la calle. Hay que salir a la calle, hay que salir a la calle... Todos a la calle, todos días. Y hay, y hay que dar la cara por nuestros hijos, hay que dar la cara por nuestros nietos y por nosotros mismos. Por nosotros mismos, que ya está bien de chuparnos la sangre toda la vida para que ahora estemos en esta situación. Y está bien, hay que hacer entre nosotros, juntarnos, concentrarnos tal como aquí. Y los que los que llevan hay plataformas de 21 entre otras, eh, que está y qué actuaciones podemos hacer en la calle continuamente, antes de Magdalenas, después de Magdalenas y cuando haga falta sí, sí. no, no, sí, no, no. A ver, oye A ver, comunicaron eh, Hace un tiempo metimos un escrito al ayuntamiento pidiendo A ver, hicimos sin escrito al ayuntamiento pidiendo que se pos posicionarían para el tema del tema de las pensiones, el copago y esas cosas Entonces, metimos ese papel y no nos han contestado hasta el día de hoy El día de hoy hemos subido al ayuntamiento y hemos a ver qué pasaba con este papel Y nos han dicho que aprobaron entonces, bueno, aprobaron en la, en la comisión de portavoces y al mandado al gobierno de Madrid y al gobierno de Gasteiz diciendo que no estábamos a, que estábamos en contra del copago eh, que mantendría las pensiones y la sanidad pública que sería para todos entonces eso de momento está registrado hemos metido otro escrito diciendo casi parecido, entonces le han dejado sobre la mesa y entonces lo decidirán a ver qué van a hacer con ese si lo van a mandar otra vez para Madrid o lo van a, a plantar aquí o qué van a hacer, eso está pendiente entonces es así el tema deciros también que bueno eh, hay que puntualizar que entonces cuando se empezó con estas movilizaciones se habló con unas asociaciones de vecinos para ver, o sea, ahora van a mejor dicho, para ver si participaban en esto a participar unas cuantas entonces otras porque no entendieron bien o no sé qué pasó, entonces Entonces, bueno al día de hoy quieren quieren unirse o quiero decir que con esto las próximas moizaciones tendremos la, el apoyo de más asociaciones de, de, de, de jubilados vamos para que tengáis en cuenta que ¿eh? Eh, buen día un de noríque es lo primero comentaros un temita eh, estamos hablando de recortes estamos hablando de que cada día las pensiones han subido al 400% no sé a quién a mí no eh, con lo cual era una ironía era una broma que dicha entre nosotros o entre nosotras puede estar bien pero cuando es cuando vas a, a pillar el dinero y te dicen que nos han subido el 1% o el 2% es más serio porque luego a la vuelta de la esquina el pan te lo han subido el 2,5 o el, la leche te lo han subido el 3 y pico con lo cual un 2 de aquí, un 3 de allá el, y un poco más de la luz mogollón el gas de puento el teléfono para qué entonces resulta que aquí no solamente las no suben solamente estas cosas Cosas, sino que también el otro día un compañero que está por ahí que en fin podías venir tú aquí a decir algo no eh nos enteramos sin quererlo de una decisión que ha tomado euscotrésco no sé si sabéis cómo eh, tienen diferentes bonos para facilitar tanto a pensionistas como a jubilados como a, el bono joven de estudiantes etcétera el transporte para que no sea tan caro ¿no? a partir del 1 a, eh, a partir del 1 de julio Van, se va a modificar lo que queremos la voluntad nuestra, la de ese hombre que está ahí y, y la mía es in, tras, informaros de esta modificación que supone, por ejemplo quienes tenemos el bono de pensionistas del viaje de 10 ¿no? que nos cuesta 5.70 van a pasar a costar 10 con 10 Van a suprimir van a suprimir el el billete de ida y vuelta en algunas en algunas en, en, en, eh, en algunos conceptos de alguna manera el bono el bono del mensual de 30 euros va a pasar a costar 40 eh, pero todo esto tiene una lógica La lógica es que esto van a modificar la circulación desde Endaya hasta Usurbil por un lado y desde Endaya hasta Lasarte por el otro lado y la van a dividir en cuatro zonas, van a modificar. Eh, con esto lo que van a hacer es, a algunas personas les va a salir bien o mejor el montarse en el topo, pero a, la, a otras, a bastantes, no nos va a salir tan bien. El, el, y todo esto ha sido realizado, todo esto lo han decidido ya, desde el mes de diciembre. ¿Eh? El otro día yo, tuvimos la ocasión de ver un documento bien fotocopiado, a color, encuadernado, plastificado, precioso, que se dice, pero una persona que trabaja dentro de, del topo, decía, joder, no te lo puedo dejar, nada más que me en un lío. Pero ese lío lo tienen ya decidido desde el mes de diciembre, que sepamos. Eh, otras cosas las informan rapidísimamente, bueno, en lo concreto... El hombre este que está ahí y yo decíamos entre sin, sin haber conocido la convocatoria de la asamblea esta, porque fue previamente fue el miércoles o jueves y los papeles convocando a, a la asamblea esta de hoy salieron el viernes. Dijimos, "Hostia, pues esperamos, perdón por la parabrota." Esperamos a que eh, a venir hoy aquí a comentarlo, a informarlo con tranquilidad, con serenidad con la profundidad que haga falta con los, con los con los datos imprescindibles para que la protesta, la denuncia, la pelea que se dice, pues sea, en fin, tenga su razón de ser y no nos digan que estamos que estamos hablando más de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, Como ellos el otro sacaron esto antes de ayer el 22 de julio perdón el 22 de junio la información esta información no es total está sesgada es una parte de la información pues convendría que eh, a ver Josian, a ver si escuchas eh, convendría si acaso pues que fuéramos alguien, o que fuerais, quien tenga tiempo, quien quiera, y a quien le interese, si vamos a estar aquí más veces, como decía una moza por ahí, a hacer más días, ir a recabar esa información absoluta, total, para ver, de del principio al final, cómo en concreto nos afecta. Pero datos con datos que ya son ciertos es, el bono 10... Quien lo tenga, lo van a suprimir a partir del 1 de julio y va a pasar de 570 como he dicho, a 10 y algo. ¿Cuánto es? ya o sea, a 10 sin el largo, sin el pico, pues bueno el bono 30, el bono de mensual de 30 euros a 40 eso ya de entrada fijo ¿eh? o sea, otra cosa, que quienes vayáis a utilizarlo lo que podéis hacer desde ya es pillar los bonos que, que, que creáis que os hacen falta que esto tampoco nos lo han informado ¿eh? a mí me lo dijeron de tapadillo y dices, hostia, me dice Miquel, sácate bonos porque a partir del 1 de de julio, el que tú pagas 570 y tu hermana que también es pensionista vais a tener que pagar 10 entonces, hay un pico ¿vale? los bonos de estudiantes los van a, van a desaparecer ¿pero Va... tú? bueno, en la principio el otro día estábamos él y yo hablando en un bar en la calle ahora lo estamos aquí mirándonos unos a otros y unas a otros la cara informándonos eh, y... bueno el bono el bono el que tenga hijos estudiando que ¿eh? Eh, a partir del 1 de julio esos bonos desaparecen ¿Eh? no, no me... desaparecen no, no? bueno o sea, si tenéis hijos que están estudiando ahora, que van a a, a Donosti el bono que teníais de, a, de anual eso se elimina ¿Eh? lo que no sé sabe es la cantidad porque no no, no la quiero transmitir el otro día, pero bueno todos al... por lo menos eso se elimina punto, y lo que ha dicho Miquel es todo igual y los precios los han hecho ¿eh? a mala leche. Porque antes ir a Donosti valía unos 50. Y ir a, de Donosti a Las Artoria valía unos 70. ¿Qué ocurre? ¿Eh? Que ahora qué hacen? Eh, quitan, les ponen a 160 hasta Las Artoria y a nosotros nos aplican de 150 a 160. Es hacer la pelota pero sacando más dinero, porque hay más recorrido, más gente que va de San Sebastián a Donosti que, que yo ir a Las Artoria, ¿eh? A ver si nos damos cuenta de las cosas que hacen estos sinvergüenzas. ¿Eh? ¿Eh? Una de tantas, claro Yo lo único que quería para apoyar Ayer un día a de honor se llamara Ayer un día de honor se llamara Ayer un Está hablando de cifras económicas, las cifras económicas todas van numeradas, los IRPCs van numerados, entonces de lo que se trata es de recuperar poder adquisitivo y no precisamente el número redondos, porque los números redondos los utilizan los bancos, es precisamente donde las comas y los ceros nos dejamos robar. Nos dejamos robar por los céntimos que nos roban. Entonces, ni copado ni confrontaciones. bueno eh, decidios que vamos a hacer una pequeña manifestación como se quedó el otro día que pedía la gente entonces salríamos de aquí la casa capitán o sea por aquí la vuelta por la, por la calle capitán la y pequeña a la calle viteri y grande se y terminamos el ayuntamiento si os parece bien empezamos la, la, la protesta sí, ¿Qué es hablar? Creo que se va a terminar, ya que estamos aquí y veo que hay bastante gente... Yo haría una convocatoria para ir un día de esta semana antes del 31, para ir a Mara, una pancarta, ponernos ahí en la puerta porque para la gente que venga de la provincia, que habrá mucha gente que no se ha enterado de los precios, para que nos vean allí que en plan de protesta estaremos, no sé, una hora lo que se, se llegue a estar. ¿Cuánto? A ver, por eso quiero decir, a ver qué día queréis, qué, qué se puede hacer o cuánto queréis. El miércoles, jueves, no sé, como, como salga de aquí, claro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Sábado o domingo? No sé, yo... Sí, que decida la gente Bueno, a ver, opiniones A ver, ¿os parece bien? ¿Os parece mal? No sé A ver, el viernes las mujeres tienen que comprar ¿O tienen que hacer algo? ¿Verdad? La convocatoria, vosotros, que, que a ver cómo lo vemos, para, no, no. si hacemos antes Madalenas pues, o no, después. Si vosotros madalena, si vosotros, si vosotros veis que hay que hacer antes, pues se pone pues una, una fecha antes del y se hace una convocatoria. Esta, esta semana. Madalena. Pues ante Madalenas, entonces madalena. qué. Madalena. Madalena. Oye, no se puede hoy mismo. Pero están, son dos cosas diferentes de que estamos hablando. La para hacerlo del topo, hay que hacerlo antes del 31 de este mes. El 1. Porque ya el 1 empieza la nueva tarifa. Entonces de que quedar un día de de, de, de esta semana, a ver qué viéndole, día quedamos lunes que viene no, no porque sé, ya nos metemos no. en el día uno vale, vale. miércoles o jueves ahí está aquí ya miércoles o jueves ¿eh? José, qué? José, ¿A qué? ¿lo del topo? a ver son dos cosas diferentes eh a ver vamos a ver dime a ver una es la fusión del topo que tiene una fecha límite entonces a ver cómo podéis hacer porque la fecha tú lo sabes no sé la fecha a ver yo pondría el jueves por ejemplo entonces bueno jueves. entonces a ver La hora, la hora, no sé, a las 11 coger el topo de, no sé, uno, no, 20, uno, a las 11, 11, y media, lo que quedáis, 11 y cuarto. ¿Toco 11 y Sí, muy bien. Ya a, ver, a ver, entonces a ver, la la ¿no? a ver A ver A ver un momento Momento fiscal Momento más de ustedes A ver La idea podría ser O la idea es Ir Concentrarnos allí con una pancarta que ponga el silencio no nos ayuda o algo así, ¿eh? queremos información, la información nos hace saber qué camino tenemos que seguir o no y entonces sería el estar allí un rato, pedir y subir a la oficina, a la atención al cliente o quien sea que nos digan esto es lo que hay para que tengamos datos suficientes para poder luego decidir qué es lo que hacemos, cómo nos lo hacemos, porque esto me parece que va a ir para largo. Esto, esto no va mejor, sino que va a ir a peor, quiero decir, y cada día unos van a tener más pelas y otros vamos a tener menos. Entonces, el, el miércoles, perdón, jueves, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué tan. Vale. El jueves a las 11 aquí. Vale. No no que por favor, todos estamos aquí. Gente, más gente todavía bueno, esto más... eh, eh, es una cosa y luego a ver la concertación para las pensiones y una cosa que fecha ponemos. ¿qué ponemos? A ver, a ver el aquí que para el lunes que viene nos quedamos aquí concentrados otra vez con el tema de las pensiones. Eh, el lunes entonces Nos quedamos aquí a las pues como a la hora, a las 11 de la mañana. Vale. Al Ferrino viene a ponerlo. Bueno, pero decís de momento vamos a apuntarnos el lunes, el lunes que viene, ¿no? Sí. El lunes que viene aquí. El lunes que viene nos juntamos aquí para atenciones a las 11 de la mañana. Ya está. Vale. Oye Mikel.